Estamos acá este, y hemos estado en cada situación en que hemos podido manifestarnos en contra de las políticas neoliberales y salvajes que está llevando adelante este gobierno totalmente antipopular. Y, y bueno, y creo que tenemos que seguir haciendo fuerza y seguir dando pasos adelante y generar unidad y consenso como para poder. Plantearnos la posibilidad de, de, que, de revertir esta situación. Este, va, va a ser muy costoso, pero creo que si este, nos planteamos esto,、eh, juntarnos, tener, dar consenso s para, para llegar a un p l a n o de unidad en algunas concepciones, vamos a lograr vencer a esta política y a este gobierno. Primero, yo acá estoy como ciudadana. Y como militante de un sindicato que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Yo soy empleada hospitalaria y sé lo que se vive adentro de los hospitales con los pacientes y los trabajadores. Estas políticas neoliberales destruyen. a la Salud pública, a la educación, a los pacientes y a los trabajadores. Por lo tanto, estoy acá protestando con esta, contra esta política neoliberal de vaciamiento de todo lo que sea público. La verdad que estamos acá reunidos porque se viene, estamos con un gran ajuste y se viene uno mucho peor. Y siempre los más vulnerables van a hacer lo que ya se lo van a poder soportar más. así que bueno por eso estamos acá、ah, también acá está esta movilización otra ¿no? de las tantas que traínen esta el... otra de las tantas y bueno pedirle al pueblo de Vietma que se sume que salga a las calles que hay gente que la está pasando mal hay gente que tiene hambre hay gente que tiene frío no podemos ser indiferentes la verdad que esta crisis pensé que no i b a a volver a vivirla y me pone muy triste volver a estar en esta situación nuevamente s í la verdad es que、um... Estamos pasando por un momento crítico en la sociedad, ¿no? Y creo que es momento de hacernos cargos, y de replantearnos qué estamos haciendo como ciudadanos, no por una cuestión, no es que me afecte directamente, sino por todo el sector que más lo necesita y a, y a quien afecta. Así que por eso estamos acá, porque creemos injusto lo que están haciendo los que están en la cabeza del, Del país. La plata no alcanza, todo aumenta. Sí, y los sueldos siguen siendo ahora y el mismo. No, no hay más o t o s No, sí. Así que bueno, nada, manifestarnos como pueblo y, y luchar, ¿no? Que de eso se, se trata, me parece, en este tiempo es que tenemos que estar todos o así, sea, unidos.